Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre en Farco. ...queríamos saludarlos... ...en este primer programa del año... ...llegó el mes de mayo... ...estamos saliendo al aire desde la ciudad de Buenos Aires... ...y por todo el país... ...con la alegría de saber que podemos reunirnos... ...desde el año 2006... ...ininterrumpidamente... ...en esta frecuencia que ahora nos permite... ...conectarnos con todo el país... ...con todos ustedes, con todos los pueblos... ...así que a la gente de Farco le mandamos un gran abrazo... ...a todos nuestros oyentes... ...bienvenidos a este encuentro... ...en el cual nosotros vamos de alguna manera... ...a formar parte de la red educativa... De de la Ciudad de Buenos Aires en nuestro programa rec Red Escuela y Comunicación donde lo que hacemos es de algún modo eh, permitir que otros tomen la palabra. Hacer de este encuentro, un encuentro educativo, un encuentro donde cada uno de nosotros tiene la posibilidad de decir, de pensar, de discutir y de proponer. Así que, así hecha la presentación, hoy eh dora libre en este primer programa con la visita de los chicos de la Escuela de Enseñanza Media número 1, perdón, número 2, Instituto Escolar 17 de la Escuela Rumania. Eh, vamos a comenzar y como siempre, como los protagonistas son ellos, ellos toman la palabra y se presentan así. ¿Cómo les va? Todo bien. mi nombre es Luana Daniela Altman, soy de Ciudadela Soy Uriel Giacometo y soy de, de Villa Real Buenas, soy Jonathan Guerrero y soy de Liniers Hola, buenas tardes, eh, soy Noelia Mayrata y soy de Ciudadela Bienvenidos Hola, soy cynthia Márquez y soy de Villa Luana Bien, primer grupo de la Escuela Rumania que se hace presente eh, Ustedes estuvieron trabajando en la producción periodística Junto a Eva González García y a Néstor Cortés Hoy en la operación técnica estrenamos operador Así que un saludo para el Tucu que está Hola, ahí tuku. Sí, José Pedro, Tapia tuku. Garzón está haciéndonos hoy la operación técnica con nuevos equipos Y nosotros tenemos que decir que formamos parte del programa REC Red Escuela y Comunicación En la producción general siempre y en la coordinación está Mariano Moli Eh, bueno, y yo estoy acá en la conducción, hago lo que puedo Mi nombre es Christian Gauna A todos les decimos gracias por estar ahí Bienvenidos chicos Gracias, gracias. ¿De qué vamos a hablar? A ver, ¿quién me cuenta? Y bueno, te paso a comentar eh, Vamos a hablar un poco sobre la mujer dentro del mundo del cómic, ¿no? El eje va a ser la mujer Ajá. En este primer en este primer bloque vamos a hablar del cómic. Sí. Sí. Aparte de eso vamos a hablar de la mujer en otros eh, ámbitos. Sí, Yo. con compañeros que van a estar después en el otro bloque creo que va vamos a tener una entrevista, así que le les digo ahí que se estén atentos. Eh, vamos a hablar con algo de algunos músicos y cómo aparece la mujer en la música. ¿Qué más tenemos? Eh, la, ¿La mujer en qué otros lugares? A, al, el título, dígame al menos. En el deporte. Las mujeres en el deporte, su presencia en el deporte, ahí asociado también a veces a cuestiones literarias y, y cómo aparece ¿no? la figura de lo femenino eh, en esto de... A ver, en el deporte, nosotros hoy tenemos una presencia femenina también en lo que es el periodismo deportivo, que hace años atrás era como impensado, ¿sí? O improbable. Por otra parte, vamos a ver cómo aparece en la música y cómo aparecen también en diferentes géneros, seguramente, ¿no? Bien, chicos, eh, ¿por qué eligieron el tema de la mujer? Por ¿Tiene? una simple charla que estuvimos un, con la profesora y parecía un tema bastante bueno porque... Tiene bastante de qué hablar hoy en día. En realidad hay otra presencia de los femeninos y también hay como una especie de reivindicación de eh, la mujer en la sociedad, que de hecho es necesaria. Bien, vamos con la primera entonces, en eh, esta primera promesa que hacías vos de eh, pensar un poco las historietas y su relación con lo femenino. ¿Vos hablabas de que había como dos grandes empresas o corrientes? ¿Cuáles serían las palabras adecuadas? Y yo lo diría como una franquicia, porque no solamente se dedican a los cómics, también son de películas. Ajá. Y bueno, el primero del que vamos a hablar es de la empresa, o digo franquicia, de DC. Eh, y estos tienen un personaje muy icónico hoy en día, que no es el único igual, pero el que más re se reivindica en este caso es la Mujer Maravilla un personaje que nació por 1941, Mira. allá en la época en la que las mujeres y demás estaban también en su momento de poner un poco de revelación, eh, este personaje nació para poder darle como un ícono dentro del cómic a la mujer, ¿no? Digamos, porque si es hasta el momento lo único que se daba de la mujer era un personaje que para lo único que servía o era para que ver un buen cuerpo o para que sea una princesa que iba a ser rescatada por el héroe. En este personaje fue una revelación ya que era una heroína más. Ella eh podía valerse por sí misma y podía luchar y tenerlo su propio enemigo. Al mismo tiempo fue el primer personaje mujer que se unió en un en el grupo este que era que bueno, se hizo famosísimo, también como que nació en esos tiempos que es la Liga de la Justicia. Sí, claro. Que es una... Los como superamigos. Un... <risa> bueno, en un principio eran los superamigos y ahora... Es no, no, en realidad Justicia. la Liga de la Justicia y que tiene que ver con un momento histórico particular, que es pasar eh, algunas cosas. Bueno, sí, eso es lo que abarca distintos mundos, ¿no? Eh... A ver, ¿por qué digo esto de que tiene que ver con un momento histórico particular y con algunas cuestiones que se iban marcando? Es cierto, digo, si yo pienso en la Mujer Maravilla, ella... Eh, Para ocultar su, su ser profundo, digamos eh, Se presentaba como una secretaria que obedecía a su jefe Y que estaba ahí como eh, muy modosita Pero en realidad era la mina que hacía posible que haya justicia Ahora, después se reúne con otros Se junta con otros superhéroes, ¿con cuáles? Con Batman, Superman y otro personaje de DC para formar la Lía de la Justicia ¿Y, y qué aparece ahí? Ahí funcionían porque no... Se necesitaban todos los héroes poderosos Para controlar un enemigo en común Que no podía ser controlado Y entonces van a buscar a la Mujer Maravilla Porque también era uno de los personajes más importantes De hecho, antes de la Liga de la Justicia Vino la Trinidad uh -huh. Que fue... Batman, Superman y la Mujer Maravilla Fue uno de los primeros grupos que hubo De hecho, muchos de nosotros que tenemos cerca de 40 años. Veíamos eso en dibujitos, pero ya eh, nos llega como al revés. Digamos, nosotros conocemos primero a los superamigos en la Liga de la Justicia y después estas versiones que eran lo que primero había aparecido en cómics. sí eh, ¿Tienen idea por qué? ¿Qué pasaba en el mundo en ese momento? ¿Qué años dijiste vos que era? Eh, yo dije en el año que nació La Mujer Maravilla, que fue en 1941, fue la primera vez que se presentó. Ajá. Uh -huh. Tuvo otro año que tuvo una más una presentación un poquito más grande en la que ya se empezó a conocer un poco más que fue en 1942 del año siguiente piensen que en los 40 estamos hablando de un Estados Unidos de posguerra y que había quedado en situación de guerra fría donde había un enemigo en común que era Rusia el comunismo sí lo que le estaba pasando era que aparecían estas organizaciones mundiales, los superamigos son como las superpotencias, ¿sí? En definitiva era un modo también de contar lo que estaba pasando en el mundo con la ONU, con eh, lo que hoy conocemos como OTAN. Sí, lo en los cómics lo que pasa es que en esa época se hacen famosos Marvel y The Zen por mostrar las realidades que había. Por ejemplo, yo había visto una entrevista a un escritor de Spider-Man que contaba que cuando volvía a su casa en Nueva York había muchos asesinatos, crímenes, entonces no sabía si iba a volver vivo. Claro. Y entonces Spider-Man era como su héroe. Él, él había generado, digamos, eh, en la fantasía, en la ficción, una respuesta posible al, sí. la ciudad, al problema que tenía la ciudadanía. Aparte pa de esto esta ficción, eh, todas estas ficciones tienen que ver con esto, con empezar a pensar también eh, qué decirle a la gente, al ciudadano común. ¿Sí? son modos también, Si vos te podés explicar, eh, los superamigos eh, son de algún modo sí una explicación sencilla, una transposición para que los chicos entiendan qué es eh, las Naciones Unidas, qué es ese grupo de naciones reunidos en un lugar del mundo para poder de alguna manera resguardar la paz. Después podemos discutir un montón de cuestiones políticas, pero lo cierto es que la expresión en aquel momento también incorporaba algo, que era la discusión entre potencias y con la mujer ahí en el medio, ahí adentro discutiendo también, cosa que era raro hasta ese entonces, ¿eh? Piense que hasta ese momento se discutía si la mujer tenía que votar. Sí. ¿sí? Eh, todavía en algunos lugares del mundo se discute si la mujer tiene que mostrar su cuerpo. Sí. Eh, entonces era como todo un avance también. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos? A ver, qué, qué otros datos, qué otra cosa quieren comentar al respecto? Eh, por ejemplo, ayer leí que hubo problemas con el director de la película Los Vengadores 2 la era Ultron por lo yo no todavía no la vi, pero dicen que no se le dio un papel importante a las mujeres, entonces recibió amenazas y tuvo que cerrar sus redes sociales. Mira empieza a haber también reacción bueno, esto es muy de esta época no donde no es solo lo que se quiere decir desde los medios o lo que uno quiere generar eh, desde la franquicia, digamos, toma decisiones eh, para generar eh, sus mensajes, sino que pasa algo hoy que antes no pasaba que es la gente puede contar, decir pedir, intervenir en el ecosistema de medios hace también hace unos meses un problema con una portada de DC que era de la... de Baty Woman Que estaba con el guasón Y el guasón la tenía O sea, ya estaba con los labios pintados con sangre Y el guasón la tenía la mano como si fuera un arma Entonces se, se quejaron las mujeres de, Por esa portada que decían que era ofensiva Y que promovía la violación Entonces la portada fue Tuvo que ser cancelada mira ¿Y salió la venta? No, no, la portada la cambiaron La tuvieron que cambiar cambiaron que cambiaron sí. directamente Fíjense que hay como fenómenos muy particulares Porque también cambió la ciudadanía no Hemos cambiado a nosotros, no solo como consumidores De estos productos, sino que Hemos cambiado como ciudadanos, en el mundo De a poco, tampoco es que Están todo el mundo movilizado Les pregunto, chicos, ¿ustedes suelen consumir Estos eh, Los cómics, eh, suelen leer, mirar películas yo sí, yo sí. vos sí ¿Vos sí. ustedes No, no, yo no no, mucho. yo tampoco mucho, pero viste, cuando tenés un compañero que te gusta, te prendés también. Igual sí, es divertido. De... Sí, a veces sí, es divertido, pero no, no es tanto nuestra nuestra onda, capaz es que nos metemos. Sí, ah, yo sí. también consumo, y no solamente americano, de occidental, soy también de ver mucho oriental. El Veo manga un y... de manga, sí, anime. Sí, igual, sin embargo, también me encanta el cómic. Mira, bueno es una forma de cómics solo que tiene algunas características sí que, más que nada qué sé yo el tipo de dibujo y la lectura la pero la lectura es porque es de ese, esa parte del mundo no simplemente porque sea especial de eso de ese, de esa forma de hacer el cómic claro. No, no, y aparte es, es otro estilo de género, digamos, es como una un subgénero dentro de lo que es el cómics y, y tiene que ver con esto, digamos, con que también hay como diferentes necesidades. Estados Unidos en algún momento tenía que incorporar la lógica de lo que eran las peleas en las guerras del mundo y la verdad es que los orientales estaban pensando más en cuestiones espirituales de fuerzas internas, de energías vitales estaban como en otro mambo entonces tiene más que ver con eso volviendo a la cuestión de, de la mujer ¿qué les llamó la atención o cómo aparecen estas mujeres y cómo llaman la atención de los públicos? Eh, porque es cierto, vos hablabas en un momento de la Mujer Maravilla es como una de las primeras que aparece también como heroína, como amazona ¿no? de hecho su origen es así como amazónico, uh -huh. como si el Amazonas le quedara muy lejos al mundo ¿Sí? ¿saben dónde queda el Amazonas? Sí Sudamérica sí. Sí. Sí, <ríe> ¿Sí? <ríe> era muy lejos sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? ahora la historia es eh, para ellos era como decir es del más allá es de un lugar inaccesible para ellos méxico queda muy lejos olvídate de amazonas quedan mucho más allá estamos hablando de Sudamérica olvídate ahora en ese ponerla en ese contexto también pone una mujer que puede mostrar su cuerpo las amazonas andan como mostrando los hombros mostrando las piernas corren son bellas Sí, la ropa que tienen es bastante reveladora y entre eso y no sé cómo aparece la mujer el marvel en, en esta década en estos últimos 20 años te diría ¿no? y otro. Marvel lo que hace es siempre las mujeres casi siempre usa traje de lácteos siempre el cuerpo ya, el ya de, nos fuimos digamos acá ya hay una cosa más de exacerbar la curva de que se note sí. mucho el busto es, el, el busto si sí. sí, sí, lo que pasa es que Marvel le gusta hacer marketing con eso es es quiere que... llegarle más a, por ahí, a los jóvenes y los que por ahí no inician y por eso también no están respetando mucho los cómics están tan mediante las películas que están sacando, están cambiando la historia de los cómics, que por ahí vos llevabas 20 años leyendo, y ahora resulta que por ahí los hijos de tal personaje no son los hijos, cosas así. Claro, empieza a modificarse también. Bueno, pero eso pasa con todo lo que es el fenómeno se llama cross media que es ese fenómeno en el cual vos tenés como diferentes canales... Y en cada uno se cuenta una historia, y no siempre la historia que se muestra en un canal, como puede ser, no sé, el cómics eh, impreso, coincide con la versión eh, de la película o con la versión de eh, una serie, en algunos hay cortes, recortes, o pasa esto, un personaje aparece pero ya no es eh, en ese mundo el primo, sino que es el hermano o pasa a ser el hijo. De hecho ellos hablan como de mundos, hablan sí, cómo Sí, se... en Marvel tiene distintos multiversos. Bien. Porque para mí es para vender más que otra cosa, donde por ahí tenes 20 Spider-Manes diferentes. Sí, bueno, pero eso de Spider-Man, por ejemplo, yo creo que los multiversos se adaptan dependiendo de los gustos de cada lector, porque uno de los Spider-Man, por ejemplo, es una persona grande ya y Yo supongo que para un pie de secundaria el Spider-Man grande es medio aburrido. Por eso también se creó The Amazing Spider-Man, que es el sí. sorprendente, que es un sí, también, chico de secundaria. Sí, también hay un Spider-Man que es un cerdito. Bien, ahí a ver también aparece algo que es la posibilidad de abrir el juego de que el único que cuenta la historia de Spider-Man no sea la, el dueño de la franquicia sino que estos que son eh, consumidores también sean prosumidores, que puedan producir sus propias historias y que, por lo general, en el caso de Marvel, están muy atentos a si aparece alguna historia que sea valiosa porque en estas interacciones aparecen ideas que ellos no tuvieron sí eh, Tenemos nosotros que escuchar algo de música ahora Vamos a, a presentar un tema musical yo, yo les voy a decir después eh, que hay un, una gente que nos está escuchando Y que queremos saludar Pero ahora vamos a presentar un tema musical que ¿Conocen de quién es? Sí, se llama Corazón y No, el tema musical es Corazón y es de Jorge Jorge Serrano, el que es cantante y compositor ¿Sí? Vamos entonces primero con esto eh, Escuchamos algo de música, nos relajamos Acabamos de comenzar el primer programa del año, chicos sí, Así no estamos nervios, Así sí. que ahora, buena Muy música, bien. corazón Y continuamos con más Hora Libre Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con Tu sonrisa, de sitat un somrissa, el meu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 Continuamos en el aire de Hora Libre. Nosotros, como todos los años, queremos saludar a la gente eh, que nos escucha y que se puede comunicar con cada uno de nosotros. Nos puede buscar, nos puede ver, nos puede conocer, puede ver nuestra fotografía, algún que otro video. Eso lo puede hacer conectándose con nosotros en la página web. ¿Cuál es la página? www.programarec.com.ar Todos los oyentes que quieran eh, conectarse con nosotros, las escuelas que nos están escuchando, nos pueden escribir a nuestra eh, dirección de email mail el email es horalibre arroba programarec.com.ar También te podés conectar con nosotros en Facebook. Allí seguramente nos podés buscar. Hay que escribir todo junto. Programarec.com.ar Bien, Programa Rec, así como suena, todo el minúsculo, todo junto, te va a aparecer. Sí, a la gente que queremos saludar es a la gente que nos hace posible llegar a todo el país, que es la red Farco, www.farco.org.ar. Nosotros estamos a punto ahora de tener una entrevista, así que compañera, preséntese, ¿su nombre? Hola, mi nombre es Joana Couto, soy también de la Escuela Armáñez, y conseguimos una entrevista con un músico de los auténticos decadentes, Gastón. Contame y, cómo está conformado tu grupo de trabajo. Bueno, mi grupo de trabajo somos tres personas, eh, Fernanda Gómez y está Franco también. Y bueno, estoy yo. Bueno. Y eh, empezamos a buscar la entrevista eh, hace un par de semanas, hace un par de días. Y, ¿A quién vamos a entrevistar? A Gastón de Los Auténticos Decantes. Bien, Gastón Bornedoux. Sí. bien a ver y eh, en este caso también es uno de los grupos que cada tanto le dedica canciones a las mujeres como novias como amantes como estas que nos hacen doler en el corazón y demás cosas no claro sí pero a veces también de fiesta estamos así como con el ritmo del festejo si ¿sí? tenemos la comunicación estamos en el aire muy buenas tardes gastón estamos en estamos en, estamos en línea telefónica con Gastón gastónbernadú uno de los fundadores de los, de los auténticos Cadentes ...junto a Kuchu Parisi y Gustavo bonito ...y te quería preguntar... ...un poco... ...porque... ...cómo se fundó Los Auténticos... ...en eh, tu función de percusionista... ¿Cómo, ...cómo se armó la banda... ...digamos... ...armar la banda con los amigos pero... Con, ...para divertirnos ¿no? ...la verdad que siempre fue nuestra... ...nuestra intención digamos... ...más como un hobby empezamos que como... ...como una cosa digamos... ...de trabajo o con un proyecto digamos... ...digamos que siempre decimos... ...por el placer de tocar y hasta el día de hoy, digamos, sigue sí, con esa mismo espíritu de, de que te gusta tocar y que salimos... Todo empezó en una fiesta, ¿puede ser? Sí, en, en una peña del, del colegio, después, en esas épocas hacían como unas, unas peñas y hacían recitales, como un festival, por lo que se le dice ahora eh, y, y bueno, sí, la verdad es que la banda la íbamos armando, con, como dijiste vos, con Cucho, con Nito Y no teníamos nada, la verdad que durante muchos meses nos costaba mucho conseguir eh, músicos para poder tocar Así que hicimos a al, al primo Benito, que es, es Jorge, este, que él tenía un amigo también que era músico Pero una semana antes de tocar, digamos, hasta, hasta una semana antes del de, de, de festival que íbamos a debutar, no teníamos nada Así que bueno, fue que teníamos las canciones, le había tocado una banda llamada Todos Tus Muertos Sí, sí Y tenía el compositor, digamos, y tiene muchas canciones. Así que medio dijimos que aunque sea para él saber, no salga la gamba porque, porque no teníamos nada. ¿Y, y, ¿Y el digamos, tema de las letras, las hacen de forma tema. colectiva o individual? ¿Cómo? Las, el tema de las letras, ¿cómo, ¿cómo se juntan? ¿Las hacen de forma colectiva? ¿O hay uno que dice, no, yo hago esta canción? Realmente el tema de las letras, eh, los que son compositores, eh, digamos que tienen esa, una virtud especial y, y se da... Mayormente eh, son Digamos que a uno se hacen Las canciones las hace una, una, una persona sola Algunas veces se juntan dos Y a veces este, hay, hay letras que son grupales O chistes o cosas que salieron De, de grupo, ¿no? Como ponerle venir canciones Pero son la minoría, digamos La mayoría de las canciones las compone un compositor ¿Se puede decir que tu canción es Vichiluz? Este, Vichiluz es la canción Que a mí me super representa Este, pero digamos que yo hice, esa canción de Jorge, esa Que yo hice unos, unos remixes, porque bueno eh, Digamos que aparte tocaba a Freddy Shocker Y entonces también hago muchos remixes Incluso de muchas putadoras Así que bueno, siempre estoy haciendo una, algo algo a, a los temas que digamos, que a veces no son tan conocidos Le hago versiones raras, así que bueno Michiluz es una canciones Pero pero yo participé en el tema del Murguero Este, y que fue un tema también que se hizo un poco de manera de, con varios y, y unas canciones no tan conocidas de otros discos Hola Gastón, mi nombre es Joana y te queríamos preguntar ¿Cuál es el secreto para que una banda perdure tanto y con tanta felicidad como están ustedes? y La verdad que lo que decía antes de tocar lo te gusta y como un hobby y no abandonar eso, digamos el espíritu de, de cuando empezaste parte de, de millones de cosas de detalles digamos pero la base es metaboz disfruta lo que hagan y, y bueno y, digamos no te la creas digamos la humildad hay muchas cosas que son básicas que no parecen importantes pero a la larga es lo que hace la diferencia para que la banda pueda pueda seguir adelante ¿no? la amistad qué sé yo pasarla bien hay cosas que me parecen mínimas pero que, que, digamos casi que las cosas funcionan bueno Y Gastón, decime eh, Sabemos, bueno, que hablan de diferentes temas en sus canciones Pero vamos a centrarnos en la mujer ¿Y qué qué rol cumple en, su, en sus letras? Y la verdad que generalmente En general, en toda la historia digamos, de los decadentes Casi siempre es la cosa más de, de romanticismo o, o, o la mujer como pareja Como, este, digamos También hay un par de letras más, así, digamos, más alpadas al principio, sobre todo, que, más, más fans, este, que eran más poco más punk, que era más con humor, más infantil, digamos, ¿no? Pero después, digamos, en general, es el motivo de la dedicatoria de todos los temas románticos, que siempre hay una, una faceta más que canta Cucho, que son temas más jodas, digamos, y después está Jorge y Diego, que tienen, digamos, un perfil más romántico, Yo creo que ellos dos representan más algo más más positivo hacia la mujer y más respetuoso y la parte de mucho no tanto. <ríe> digamos, ¿no? Y después en general la o sea, banda la de canto la banda que somos muchos, como 12. Y hay hay ejemplos de, desde corazón hasta besándote, un de peluche de Taiwán, a los no, piropos, nosotros pues nosotros hay cuatro, muchos. Hay las zonas romántico, no, no hay nada digamos, en general que se canta mejor, que son cosas románticas y, y siempre el romanticismo fue recadente, es algo muy importante ¿sí? siempre el recadente se lo relaciona con la joda, con el baile, con la fiesta digamos que hay una parte romántica que también es importante y, y ahí es donde estamos recadiendo por las chicas digamos no o sea, no tal vez ninguna chica en la banda entonces bueno es como que se desean más Y para, para, andar, eh, para ir cerrando Gastón ¿Cómo pensás eh, Una mujer conocida, una chica ¿Cómo ves que recepciona la mujer a sus canciones? ¿Cómo ves? Cómo, bueno, no, no, no, no, no, no, no ¿Cómo pensás que la mujer rece, eh, Recepciona, responde a, su, a sus canciones? ¿Cómo ves que toma Sus letras? Eh, no, no, la verdad que muy bien este Digamos que siempre Tenemos una, un público Femenino Que nos sigue Desde el principio, siempre, digamos... En nuestro, en nuestro estado, siempre muchas chicas... Por el hecho de que había canciones más románticas... Desde la época más under, digamos, de los decadentes... Y, y siempre, digamos... Eh, digamos que lo, los chicos hacen... Eh, hay varios temas, digamos, más para los hombres... O para los chicos, más para queridos, digamos... Pero siempre está el, el momento romántico y... la verdad que se, se hace mucho y... Y siempre, digamos... Y viene eso, ¿no? Ese, ese apoyo que tenemos No solamente los chicos Sino las chicas también ¿Y qué significa para el francés La mujer? Para ir cerrando sea ¿Cuál es tu concepto de mujer? Y ya es algo muy ya, filosófico Pero este, digamos que, que Es la otra mitad de la, de, de, de, Del hombre, ¿no? Entonces es como que Te completa una mujer es, es el, Me parece que no, no hay A veces como que Pueden hablar dos horas es más un sentimiento hacia la mujer que a veces las palabras no uno puede expresar, ¿no? Pero me parece que es lo que te decía antes, es como que es la otra mitad de, del hombre y me parece que juntos es como que es una potencia que, que, que, que, digamos, no sé, que tiene mucha fuerza, ¿no? Cuando se une el hombre con la mujer y parece que es algo muy... Es como, la, como que ahí tiene sentido la vida, ¿no? Claramente, Gastón, muchas gracias Te saluda a los alumnos de, del Colegio Rumania Muchas gracias Muchísimas gracias llamar, Espero que hayan entendido un poco lo que hablo Que no entienden nada cuando hablo este, Un beso muy grande a todos Perfecto, ahí, bueno. perfecto, perfecto. Ah, joya, Un abrazo muy grande Y bueno, nos viendo en el paro por ahí, cualquier lado Siempre saben que estamos realmente aquí para Si quieren llamar, estamos ahí para, para contestar Bueno, ojalá, muchas gracias Por favor, chicos, un beso. Dale, chao, chao. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Continuamos en el aire de Hora Libre, nosotros eh, antes escuchábamos... Eh, hay una entrevista realizada por los chicos de la Escuela Rumania sí, le cuento a aquel que se está aprendiendo en el programa Escuela número 2 Distrito escolar 17 de la Capital Federal aquí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires queremos saludar como siempre a todos los oyentes que, que están ahí, que nos hacen el aguante y que nos, también de algún modo eh, le dan sentido a esta programación nosotros vamos a nombrarlos a los que nos venían siguiendo todos estos últimos años aquí en la Red Farco así que un fuerte abrazo para los oyentes que nos escuchan vía FM Educativa 92.3 Río Gallego Santa Cruz FM La Nueva Formosa Capital FM La Posta Moreno Provincia de Buenos Aires FM Raíces Provincia Buenos Aires Radio Comunidad Villa Luano Ciudad de Buenos Aires Radio Cultura de Santa Fe Radio Cultura Santa Fe punto Wordpress Radio El aguilar Provincia de Jujuy Radio La Milagrosa Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires Radio Luna Azul Humahuaca, Provincia de Jujuy FM Mural Chipoleti, Río Negro. A todos aquellos que nos están escuchando, muchísimas gracias por hacerse eco de este programa, por llevarnos a todos los pueblos, ciudades y escuelas, y que también queremos nosotros recordar que se pueden conectar con nosotros en nuestra página www.programarec.com.ar Allí podrán ver seguramente fotografías y videos y programas anteriores que puedan servir para que en otras escuelas y en otros espacios también podamos crecer todos. Chicos, eh bueno, bien por la entrevista estuvieron en el aire, estuvieron cómodos un poco nerviosos <risa> Bueno, verdad. eso pasa Pero me parece que estuvo buena Que le pudieron preguntar algunas cosas eh, Que viene que tiene que ver también con Cómo es la historia de de, estos, de estas personas Que se dedican al arte Y que de algún modo toman decisiones ¿no? En esto él decía Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de meter A la mujer, pero siempre desde el lugar Que lo viven Y ellos lo viven como el amor de pareja El, el amor que las dejó la novia, el amante sí Y que también han pasado por otras épocas Eso me llamó la atención en un momento, eh, y es verdad digo, uno que los, yo los escucho desde muy chico los decadentes y eh, hubo una época en la que eran más eh, se quiere groseros, más pardos más, eran más punk digamos. claro era, era, era menos correctos si se quieren y, y me parece que también tiene que ver con una evolución en los tiempos, han pasado más de dos décadas de decadentes ¿sí? ¿por qué sí. dijeron los decadentes? ¿cómo fue que salió la... la... Y, más que nada porque era una banda que Sí. Bien, por sus canciones sí. Los tres estábamos de acuerdo en poder elegirlos Y les mandamos un mensaje Y por suerte, buena onda, nos contestaron Y ahí pudimos ver bien Como dijo nuestra compañera Primero lo que lo que significa los auténticos cadentes para Error nacional que el año pasado cumplieron aproximadamente 25 años y que sabíamos que es una es una banda con, con divertida, alegre y que sabía que se los iba a prestar porque no no es fácil, no es fácil que una banda así porque sí nos dé nuestro teléfono Y su teléfono y que armemos una entrevista Nosotros vamos a hacer un pequeño respiro Antes pasaron los decadentes Escuchamos Corazón, escuchamos Hay varios temas, estuvieron sonando de fondo Ahora tenemos a Sandro sí Entonces vamos a hacer un pequeño corte Relajamos si ustedes me van a contar algo de la mujer y el tango sí, ¿Viene por ahí? Claramente. No te escucho porque no me hablas <risa> no, no me hablaste del oído. <risa> sí, claramente, en instantes vamos también vamos a estar con una orquesta típica Ciudad Baigón. Hora libre es así, ahora vamos a escuchar un poquito de Sandro, un pequeño popurrí, después nos venimos, bajamos la onda, nos metemos en otros años, así por los 30 y los 40 y con el tango. Ahora Sandro suenan Hora Libre. Tu boca, sensual, Manos, la dulzura Semall que a la nit, con el dia. Así com se alètra un vento así el mar. Así com se escapa era agu entre los dedos. Así te deixei Medita Ay, rosa, dame todos tus sueños Dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las Vida junto este ten Eres orgullosa y sin contentarme tu fe serestosa Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se fuera Si algo ha de morir, olvide yo por ti Tus labios derrubir, destrozo calmesí Panece murmurar mil cosa sin hablar Frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marcho yo de aquí para, para no vernos más Total que más medallas Sé que sufriré Pero al final entenderé Tranquilo el corazón y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo, yo te amo Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular Sentado frente a ti me siento de sin poder conversar ahora libre la comunicación hace escuela si no me equivoco si no me estoy equivocando es el hora libre más romántico que he pasado en mi vida desde el 2006 hasta la fecha en mi vida creo que escuché tres temas de Sandro seguido, así que nada, estamos innovando. Eh, y ahora nos vamos a ir a otro a otro a otra profundidad, a otro ritmo, ¿sí? Eh, digo otra profundidad porque tiene otros matices, otros sabores, otras cuestiones, digamos. ¿Qué es el tango? Y el tango y la mujer también aparecen eh, Renovados Hoy se escucha muchísimo tango Hay también toda una movida Que tiene muchos jóvenes y adultos Pero tiene muchos jóvenes sí eh, Aparece la idea esta de poder De algún modo eh, Hoy también Si todo sale bien, tenemos una entrevista más ¿De qué vamos a hablar? ¿De tango y la mujer? pero ¿En qué, en qué rubro? En qué, ¿En qué forma? En el que el tanguero Eh, ¿qué, repre ¿qué representa la mujer para el tango? Por ejemplo, nosotros hoy vamos a estar con Ciudad Baigón y va vamos a tuvimos la, la oportunidad de hacer de hacer una entrevista a Hernán Cabrera, que es el director de la orquesta típica Ciudad Baigón. Bien. Acá eh, una cosa para comentar, digo, que es esta idea de retomar un tango que no se venía haciendo, que es el tango más callejero, es un tango más fuerte, es un tango eh, lo que se dice con mucha mugre, con mucha tierra sí Y que es por otra parte Una forma de hacer algo que En algún momento aquí por los 70 y los 80 Medio se había abandonado Y que hoy se retoma pero con nuevos aires Con nuevas fusiones No es una es una, una orquesta típica Pero también tiene como un sonido nuevo sí eh, Y que tiene que ver Con que está hecho en el 2015 eh, ¿De qué vamos a hablar con ellos? Cuéntame Bueno, eh, nuestro tema Nos centramos en la mujer, obviamente Bien. Y Bueno, obviamente como surgió que ¿Cómo, salen, cómo, ¿Cómo es que tuvieron ganas de hacer tango? ¿Ustedes escuchan claro. tango? De hecho no, eh, no. Yo En general no, tal, no. no. no. <risa> Pero por eso ¿Cómo, ¿Cómo se les ocurrió en este momento? De ¿sabes? hecho ahora hay una movida muy fuerte Hay ¿eh? muchísimos jóvenes que escuchan Y que bailan tango Y empieza también a aparecer eh, Como una, una opción Una posibilidad Y empieza a ser imaginable Pero es cierto que hace 10 años atrás Era como muy loco, era más para sí. el turista El que caía de Buenos Aires medio de nada Decía quiero saber tango Me enseñás a bailar y nosotros les decíamos ¿Eh? <risa> <Claro>. <risa> Yo no tengo ni idea Ni nosotros sabíamos bailar entonces claro, Nos pasa también con el folklore Nosotros no tenemos mucha idea en líneas generales De todos los ritmos Que es muy rico digamos Todos los ritmos autóctonos que tenemos Sí. y con muchísimos matices, digo, eh, nos pasa con el tango, pero también nos pasó con los folclores, digo, y nos pasó con un montón de música que es típica, que en algún momento el centro estaba puesto en los paisajes, en otro momento en las mujeres, en otro momento en las tareas, el hacendado, no sé, del arriero, de la amasadora, de, de, de la lavandera. Había como diferentes profesiones, digamos, actividades. Hoy nos centramos en la mujer. Vamos a hacer entrevistas, así que vamos a tener que eh, ahora prepararnos para eso. Vamos a escuchar un tema musical. Sí, el tema es de Ciudad Baigón. ¿Qué, ¿Qué tema vamos a escuchar? ¿Tienen idea o lo presentamos después? Después lo presentamos. Bueno, hora libre, entonces ahora suena con tango Ciudad Baigón. Escuchanos en www.farco.org.ar En eh, no Libre, como siempre, nosotros decíamos ya en el año 2006, eh, la radio va a la escuela y la escuela se va por la radio a otros mundos, se conecta con otras gentes. Sí, hoy vamos a tener la posibilidad de hacer una entrevista a los chicos de la Escuela Rumania. Están a punto de entrevistar a Hernán Cabrera, director de la orquesta típica Ciudad Baigón. Están en el aire, chicos, pueden comenzar su entrevista. Muy buenas tardes, Hernán Cabrera... Erran Cabrera es el director de la Orquesta Típica Ciudad Baigó. Sí. ¿Cómo, cómo me puede decir cómo surgió esta or esta orquesta típica? Eh, mira, estamos por cumplir eh, eh, ocho años en eh, eh, muchos de, de los integrantes de la, de la orquesta, bueno, veníamos de otras agrupaciones, es un poco más chicas bueno, y decidimos hacer ya eh, bastante tiempo de armar esta orquesta, ¿no? Que bueno, que tiene una los eh, objetivos principales de las agrupaciones Bueno, aportar nuevos temas al tango eh, Y no y no hacer ya tango tradicional ¿no? que, que, que, que bueno, uno de los principales motivadores es la composición Y sí. hablando hablando de la composición, un poco de su temática ¿Cuál es la, la letra, la referencia de Ciudad Baigón en las letras? Eh, Mirá, Ciudad Baigón, el nombre Ciudad Baigón surgió por un tema del indio del primer disco sí. solista claramente eh, sí. nos parecía representativo también la estética eh, o, o, en, el, en lo imaginario lo que significa ese nombre y, y la estética también que nosotros queríamos tener para el grupo pero básicamente surgió porque por qué eh, como una especie de homenaje y si, lo que se llama de alguna manera a ese, a ese tema ¿no? que, que, que bastante oscuro bastante denso como, como nosotros planteamos nuestro arte también eso básicamente Bueno, Hernán, hola, soy Fernanda Hola, eh, ¿cómo estás? Contame, eh, ¿qué rol ocupa la mujer? Eh, eh, ¿A qué te refieres? ¿En, ¿En la banda puntualmente o, claro, o no, en la, la vida? Claro, bueno. en la temática de la banda eh, Mira, nosotros empezamos eh, Nosotros somos un grupo de trabajo de 15 personas Donde hay una sola mujer eh, Pero eso se dio así naturalmente Porque eh, no por algo que hacemos elegido Te cuento que en el tango Durante muchísimo tiempo, eh, la mujer estuvo muy excluida. De, de hecho, cuando se empezó a bailar a claro. principios del siglo, esta, esta música se hizo entre hombres. Y bueno, con el pasado y, y con la evolución de la sociedad, la mujer empezó a tomar eh, el rol que, que, que le corresponde como par. Y, y en el tango, hasta hace no mucho tiempo, eh, los músicos de tango eran todos hombres. Y, y bueno... Eh, Por suerte ya hace, hace un par de décadas empezó a, a, a cambiar eso. Fíjate que las orquestas eh, más conocidas de, de, de, de la historia de tango eh, eran todas eh, eran todos hombres. Y bueno, ahora ya de, eh, a, a partir de, de esta nueva generación de tango ya se empezó a cambiar. ¿Y en la letra de Ciudad Baigón? mira la, las, letras, eh, las letras que escribimos nosotros, bueno, yo no soy el, yo soy el director, el, eh, eh, habla de, de temáticas... Eh, casi todas de, de, de temática social, de, de temáticas que, que, que, que de, de cosas que, que nosotros vemos como crítica social tiene bastante de crítica social y bueno obviamente se habla hay temas de, de amor como todos los, los eh, como en todo, en todo el arte ¿no? que se habla un poco del amor y, el, y, y en nuestro caso de su nombre así que habla como como desde ese lado ¿no? desde la amor hacia una mujer pero Pero igualmente tiene muchísima carga social las letras que, te, que, que, que nosotros hacemos. Y ustedes, en general, ¿cómo la ven? A la mujer, no, y eh, ¿cómo, ¿Cómo? Claro, un concepto de mujer que tengan. Hoy en día, que, ¿no? No sé, sí. Me parece un poco es, es raro. O sea, es el, el, el concepto que tiene... Eh, To, todo el mundo que, que, que no es machista ¿no? Eh, bueno, es por eso relacionando relacionando a eso Hernán, queríamos mm. también eh, diferenciar lo que es el, ta el, el tango del 30, del 40 con el tango actual, porque también usted, usted dijo eh, que depende, porque creo que todos tenemos una distinta distinto significado que la mujer para nosotros Sí, obviamente, sí. En el tango de, de los 30 y los 40, el, el, el lugar en el, que, en el que se ponía la mujer eh, era un lugar bastante machista, ¿no? O, o, o por lo menos eh, en gran parte de, de toda la, la biografía del tango. Y, y ahora eso, obviamente, la, la sociedad evoluciona y, y, y eso ya no, no, no pasa más, ¿no? Como el querer cantarle quizás también mucho a la madre, a, a todas cosas un poco que ya están fuera de época, ¿no? y hay muchísimos tangos eh, carceleros o, o tangos mutumberos que, que, que hablan de, de, de asesinatos directamente a la mujer por, por, por traición eh, del hombre. Eso ya ahora ya no causa gracia y ya no se hace. El tango empezó a evolucionar como, como, como en, eh, evolucionó la, eh, eh, el significado también de la, de la mujer como par de, de, del hombre en, en, en la vida cotidiana. Así que eso, por suerte, ya eh, está bastante establecido como que como que es así. Bueno, y para ir cerrando, eh, contanos dónde van a estar este fin de semana, a qué horario, todo. El, vamos a estar mañana viernes tocando en Cochabamba 2536 eh, y a, la, a las 21.30 horas. Así que los esperamos a los que estar Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, gracias, hasta hola, luego. Un en www.farco.org.ar Continuamos en el aire de hora libre Ahora con el último grupo, ¿no? Poco tiempo, pero del bueno <risa> ¿Vamos a hablar de deportes y algo de fútbol? ¿Puede ser? Sí, sí, vamos a hablar de eso Mi sí. nombre es Yoso Romero Por favor, preséntense eh, Mi nombre es Matías Aguirre, de Ciudadela ¿De qué barrio sos? Ciudadela Ciudadela también Bien, ustedes dos eh, me quedaron aquí eh, Ya para el cierre del programa Junto con el otro grupo Veníamos de hacer una entrevista y eh, pero resulta que vamos a cambiar un poco el eje seguimos hablando de la mujer pero ahora en el deporte y que tenemos para decir eh, sí porque antes en el deporte era muy masculino eh, mediante el fútbol uh -huh. y las mujeres no tenía mucha participación eh, en las opiniones ni, ni tenía eh, genera debate ni nada en cambio en la actualidad. Ahora sí se pueden encontrar más eh, periodistas, eh, comentaristas, mujeres. Como que cambió mucho. De casa. hecho, no podían jugar, pero tampoco podían opinar. No, eh, en las casas, eh, más que nada, era muy masculino el judo. ¿Conocen chicas ustedes que se dediquen o que hablen o que sepan a... Digo, que se dediquen a seguir eh, determinados equipos de fútbol, que sean fanáticas, que sepan de fútbol de verdad? <risa> eh, en mi caso, eh, sí, mi mamá mi mamá le gusta mucho el fútbol eh, y a veces se pelea con mi papá <risa> Mirá, Y no es menos madre por eso, no. <risa> digamos, pero es fanática, digamos, sí. y aparte sabe, digamos así Sí, o, sabe de las reglas, eh, cuando está en Oxal y eso <risa> Te interpreta el upside, ya o sea, está <risa> Pi mucho y se pelea mucho con mi papá por esto mira bueno eh, hay algo real que también es eh, de hecho ahora hay mujeres que juegan al fútbol y hay hasta ligas digamos organizadas no pero en un momento era medio impensable podía haber alguna que patee una pelota pero de ahí que hay una liga organizada es sí esa eh, es verdad hay una distancia qué otras cosas tenemos para decir de la actualidad acerca de la mujer y el fútbol eh, también sabemos que bueno eh, ya lo dijo mi compañero, que el fútbol sigue siendo muy masculino en la actualidad, pero hay mujeres eh, en la televisión que son periodistas. Eh, en la primera división hay, no hay mujeres que relaten, pero sí hay comentaristas. Una de ellas se llama Viviana Vila, que es una comentarista muy conocida que está en la, en la primera división del fútbol argentino. Después está reportera de campo que es la que está al lado del banco siempre, que es Ángela Lerena y de la primera vez metropolitana está Mariana Lamas. Después también están las mujeres, eh, están muy involucradas en el, en el plantel profesional y todo eso porque... Hay masajistas eh, en el plantel profesional, puede haber más periodistas y todo eso. De hecho también hay algunos médicos ahora mujeres doctoras sí, sí, que, ahora que, sí, que están con el plantel de, sobre todo la, eh, las que se dedican a lo que es deportología sí. que es, también es muy nuevo, es una digamos no es el típico traumatólogo sino que está dedicado a seguir a deportistas y acá aparece algo, y la otra es la nutricionista sí. eh, los nutricionistas. De hecho, ahí nos han ganado las mujeres, sí, más sí, nutricionistas sí. mujeres más que, que hombres. Sí. Que hombres. Eh, y es fundamental, porque hoy, qué sé yo, ayer escuchaba en claro. estos días sobre Messi, por ejemplo, que bajó 4 kilos y medio, sí. casi 5 kilos, pero ganó masa muscular y sí. ahí hay una... Sí, eh, sí, creo que era una nutricionista también, que claro. le dijo que tenía que dejar la gaseosa y una algunas cosas más para sacar más masa muscular. Que y... es re loco, ¿no? Porque, digo, a alguien que se pone a trabajar con alguien que ya tiene un alto rendimiento, que viene funcionando bien, sí. en un muy buen momento, y lo hace bajar 4 kilos y medio, sí. pero le hace aumentar la masa muscular. O sea, no solo está más delgado, sí. sino que es puro músculo, claro. rinde más, se rompe menos. <risa> y en esto, digo, hay como también la ciencia está metida, digo, hay, hay algo bien interesante. Chicos, eh, ¿alguna conclusión o algo a lo que hayan llegado cuando hicieron este trabajo? ¿Algo que quieran decir a la gente? No, que también las mujeres pueden opinar de fútbol y que la mayoría saben que no hay... Yo conozco o sea, personas y mujeres que hablan de fútbol y saben. Yo juego a la pelota y, y por ejemplo, tengo la médica de nosotros. sabe bastante, sabe armar un equipo y todo. Y creo que las mujeres cuando opinan es por algo. Sí, en IA Gedelares todos tienen la posibilidad también de... A ver, de abrirse al juego y si no sabe, de aprender. Sí. Sí, la historia es saber que no, no es ni bueno ni malo, sino que está bueno, que todos podamos participar si tenemos ganas. Eh, chicos, nos tenemos que despedir, nos queda nada de tiempo Creo que no tenemos unos, unos segundos nada más ¿Qué quieren dejar en la cabeza de la gente? Hoy hablamos eh, de la mujer Y el tango, hablamos de la mujer Y el fútbol, antes habíamos hablado De la mujer en el cómics De la mujer eh, como superhéroe ¿Sí? Eh, ¿Qué quisieran dejarle en la cabeza a nuestros oyentes Y a los próximos pibes que Van a venir la semana siguiente Y de aquí hasta fin de año en los próximos horas libre ¿Cómo quieren despedirse? Díganme tienen ahí a su audiencia eh, a mí me gustaría que si bien ahora hay más igualdad que antes que todavía falta un poco más y que bueno, que mejore esto, ¿no? Eh, no, hay, no hay que subestimar a las mujeres. Bien, eso, eso es un buen mensaje. La otra cuestión es eh, permitirse de algún modo el encuentro, ¿no? Está bueno encontrarse con otros que piensan distinto y a veces en vez de decirle, eh, no sabes nada, qué sé yo, permitirle al otro a ver qué es lo que no sabe y qué es lo que sí, intercambiar, en eso salimos todos beneficiados. Que no hay no hay ni una, ni una persona inferior, que no hay ni una persona inferior, que somos todos iguales. Y que, que toda mujer, todo hombre Tiene derecho a opinar y a debatir y a ser escuchado Bien, ¿algo más? ¿Alguna idea que haya quedado en el tintero? Nosotros nos vamos despidiendo entonces hasta la semana que viene cuando nos vamos a decir buenos días, buenas tardes buenas noches, esto fue Hora Libre, hasta la semana que viene nos despedimos escuchando Cumbia, así bien arriba nosotros, como siempre sí con la posibilidad de trabajar en equipo todos juntos hoy en la operación técnica estrenando la compañía de José Tapia Garzón el tuku estuvo en la producción general Néstor Cortés eh, Eva González García ahí como profesora de los chicos, también ayudar de la producción, recuerden que nuestro coordinador es Mariano Molina y quien les habla, se despide hasta la semana que viene Cristian Gauna, chicos, muchísimas gracias por haber estado, gracias por sumarse gracias por traernos los temas, así que hasta la semana que viene, nosotros nos despedimos escuchando música, fuerte aplauso para ustedes, chicos, chau la gente que dice que yo, a ti te estoy engañando, sé es por eso que estás indecisa mi amor, y no te has entregado, no le hagas caso a la gente que dice que yo, a ti te estoy engañando, sé que es por eso que estás indecisa mi amor.